frase solo se tiene lo que se da toma pleno sentido cuando lo aplicamos a los músicos que poseen y dan al mismo tiempo aquello que más quieren, la música. Uno de los músicos más antiguos fue el percusionista, entrechocador, golpeador, raspador de los objetos que la naturaleza le ofrecía, creando con ellos intuitivos sonidos y ritmos cercanos a sus actividades mágicas, rituales, ...o festivas... ...y como instrumento rítmico por excelencia... ...el tambor... ...tambor de romerías y danzas... ...de semanas santas... ...y ritos mágicos... ...de marchas guerreras y procesionales... ...tambor golpeado, sacudido... ...friccionado... ...tambor de acercamientos y amistad... ...creador de ritmos para gaitas, dulzainas... ...silvos y requintos... ...por todo ello... ...nos hemos puesto el cincho... ...las baquetas bordones y membranas, para realizar un martes más esta reunión al calor de la lumbre radiofónica dedicada al instrumento y sobre todo al instrumentista, que tantos y tan buenos ratos nos hacen, nos han hecho y nos harán pasar. Comenzamos así el programa de Radio Laredo, que un día decidimos llamar La Gila. Vamos a ligeritos Porque tenemos un programa muy denso Buenas tardes Hola, Rodri, Rodrigo Gómez Muy buenas, Tono Reguera Hola, Noé del Río Hola, saludos para todos aquí y tomando el tambor Vamos a empezar saludando a uno de los varios invitados Que van a pasar por esta gila de hoy Hola, Jesús Ortiz del Río Hola Tamboritero que luego nos hablará y nos tocará Y como, pues si este programa se vuelve a repetir Aparte del domingo... 2 de, de diciembre o pues, si lo repiten eh, En años sucesivos Estamos emitiéndolo el martes 27 de noviembre del 2007 Y ya que estamos todos en esta gila Acá, acá estamos todos Bueno, Tony, ¿qué refranes nos has traído Referentes al tambor? Pues mira, refranes hay varios Eh, hay uno muy antiguo que dice, "La olla sin cebolla es como boda sin tamboril." Hay uh -huh. otro parecido a este que de no que te lo dejo para ti porque creo que nos vas a hablar de uh -huh. la frase, es un refrán una frase refranada. Hay otro que dice, "Caridad y tambor." Hoy en qué estaré yo pensando. No Repito, "Caridad y amor ah. no requieren tambor, en silencio viven mejor." Uh -huh. darle limosna con tambor No agradece nuestro señor No te arrugues cuero viejo Que te quiero pa tambor Una cosa es ser tambor Y otra cosa es ser tamborilero Y coger liebres tocando el tambor A ningún loco se le ocurrió pues no. y, ha, y hay otro que dice es, Este es más metafórico Chivo que rompe tambor Con su pellejo paga Hombre, desde, desde luego, el, ¿verdad? Ese es el que hemos Eso... dicho siempre, del que rompe paga Exactamente, porque qué mal lo pasamos pues... los tamboriteros Cuando vienen y nos dan ahí nos golpean fuerte el tambor, ¿verdad? Bueno, hay que aguantarlo Bueno, no, bueno, porque bueno. el instrumento hay que cuidarle O le das con la baqueta en la mano Que como dice tono en su refrán, no, vale. chivo que rompe tambor Con su pellejo paga Exactamente La próxima vez se lo dice, le das en la mano y dice Las cosas de comer no se tocan Muy buena eh, La adivinanza Ah, vale, vale Una adivinanza Pues... Ya la pues madre. no, no, fácil Sí, hombre, ya, vamos a ver Por favor Redondo como una O ¿El tambor? De momento, espera <risa> Redondo como una O Y en el medio celosía Pero... El que lo sepa que calle Y el que no escriba hoy oh. pues si alguien lo sabe oh, que, que, Hoy no difícil. No, no, es difícil A ver, repítele, por favor Es difícil Repítele Redondo como una O Sí Y en el medio celosía sí. El que lo sepa que calle Y el que no escriba Bueno, pues pues sí. si nos queréis escribir a radiolaredo.es o nos llamáis por teléfono ¿Ah, no vas a decir la solución hoy? Bueno, sí, que nos escriban eso del programa No, no, que nos escriban para el próximo programa, sí, a ver quién lo no acierta Eso Eso, así, repite la, el correo electrónico Así pueden participar los que lo oyen el domingo Radiolaredo.es O una cartita en el en buzón, el buzón de, de, la de la entrada de la Casa eso, de Cultura de Laredo eso. Vuelvo a repetir la adivinanza por si no ha quedado claro Ajá <ríe> Redondo como una O El tambor Y ah, en no. el medio celosía El que lo sepa que calle y el que no escriba Bueno, pues a ver Quiere qué que es lo Eso, Eso es, que lo escriba es, es, es bueno. solo... Y qué frase nos tienes tú preparada Bien, pues él? como tú bien has dicho Es una frase arrefranada Que es muy parecida a la que tú has comentado Que es Ni olla sin tocino, ni boda sin tamborino Este dicho hace referencia A aquello que con toda seguridad Se habrá de echar en falta el dicho o el refrán es una comparación popular muy antigua Refiriéndose a la escasez de buenas cosas en determinadas ocasiones Así el tocino, indicador de una buena matanza de cerdo Como ha habido ahora en San Martín Y de ser cristiano viejo Y el tamborino o tamborilero Músico cuya habilidad le hacía valer por dos Porque tocaba la flauta y tocaba también el tamboril Como Juan Palomo Eso es Pues eran elementos que solían escasear numerosas veces, ¿eh? bien porque no habían hecho una buena matanza del chón o porque cobraba mucho el tamborilero. Tirso de Molina, en el siglo 17 alude ya a esta antañona costumbre de contratar a un tamborilero para amenizar las bodas diciendo «Ya salen los convidados, el tamboril toca el tiempo, porque a su son bailan todos». Bueno, pues esto es esa frase que ni olla sin tocino, ni boda sin tamborino. Claro, es que el tambor, el tamborilero era era prácticamente el hombre orquesta. Cuando iba a alguna fiesta, pues hacía, con su tambor y su flauta, hacía, no hacía necesitaba más. Sí, sí. El la... en la red hay registrados eh, en el, los archivos que había que pagarles y tal y cual. Y están registrados sus nombres, lo que cobraban y todo lo demás. Y bueno, y la famosa canción esa de Tío Simón. Y referentes a tambores también hay unas leyendas Que te voy a comentar así muy sucintamente que Como es la leyenda del tambor del Bruch uh -huh. Aquel muchacho que tocando el tambor eh, Por las montañas de Cataluña Puso en fuga al ejército francés Era un somatén de, uh -huh. de pocos cientos Cien nombres poco más eh, Tendieron una emboscada a un, Al ejército francés Y el chaval se puso a tocar el tambor y con el eco de los desfiladeros y las montañas se creían que había un ejército muy grande y, y salieron huyendo los franceses. Fue ¿Sí? una... Una victoria muy sonada Un chaval que además tendría la edad que aproximadamente pues sí, tiene era, era hoy crío. Jesús ¿Qué edad tiene Jesús? Eh, septiembre cumplido, 12 Bueno, pues 12, seguramente sí, que aquel tambor andaba, del Bruce que, que Creo de... que se llamaba Isidro el chaval Pues mira tú, eran normalmente los chavales de tu edad iban tocando en, en los Que ejemplos, por cierto, las, eh, luego lo hablaremos los Pero eh, los tambores lo tocaban muchas veces los chavales Acompañando a sus padres que eran piteros o sí, gaiteros sí. Porque antes de a, a empezar con el instrumento, digamos, serio empezaban a comparar no gustado no, no serio quiero decir que ya requiere unos conocimientos musicales en cuanto a notas afinaciones sí. y tal sí. ¿Os has, os ha salido una frase de gaitero a tambor desde <ríe> luego vamos a ver lo que es muy importante en cualquier músico es que tenga sentido el ritmo y cómo lo coges el ritmo pues tocando También. la percusión en este caso el tambor buena base así bueno enlazando con lo que has contado de, de guerras y de batallas hay que decir que los tambores que utilizamos actualmente los tambores que llamamos tradicionales vienen precisamente Precisamente de eso, de, las, de, de los tambores militares, de los tambores de la época napoleónica y de las guerras carlistas. Luego hablaremos de ellos. Uh -huh. Y también hay una canción que a su vez lleva tambor, que es la que vamos a escuchar ahora, interpretada por Joaquín Díaz, que nos habla... Es una canción infantil. Al final se convirtió en una canción infantil que se llama Mambrú. Mambrú se fue a la guerra. Y es una canción que tiene una referencia histórica, porque eh, Mambrú es el, el general inglés Marlborough, que era antepasado de Winston Churchill. Y en la guerra que sostuvieron Inglaterra y Austria contra franceses y bávaros en el siglo XVIII, pues este general era un general como muy victorioso. Y entonces cuando murió en Inglaterra le dedicaron grandes honras fúnebres y los franceses, dolidos por los estragos que les había causado, vieron con desdén el luto de los que los ingleses hacían a, a este duque, al duque de Marlborough. Y entonces compusieron esta canción en tono de burla, parodiando además otra canción hecha con motivo de las solemnes asequias del Duque de Guisa, que había muerto en 1563 y que aún era popular en Francia. Cuando llegó a España a comienzos del siglo 19, se llegó a sentir una mambrumanía, fíjate tú, con modas, peinados y bueno, pues todo como un comportamiento social al estilo de mambrú. No lo comentamos, pero en el programa de la sala Amas de Sí, porque de cría, fue Eh, había algunas amas que cantaban esta, sí, esta no, canción. Sí, no, fue la ama, la ama de cría que, que, que dio la leche al delfín de Francia, al hijo de María Antonieta, en 1781, cuando la canción era ya casi pues era popular, era un recuerdo que tenía, el pues de ahí volvió a ponerse en, en Versalles, se bailaba y se hicieron muchas versiones, y una de ellas pues es la que nos interpreta con estos sonidos de tambor, Joaquín Díaz. Mambrú se fue a la guerra, mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, do re, mi, do re no sé cuándo vendrá, si vendrá por la pascua, si vendrá por la pascua o por la trinidad, do re, mi, do re o por la trinidad, la trinidad se pasa, la trinidad se pasa, Mambrú no vuelve ya, do re mi, no vuelve ya, Mambrú murió en la guerra, Mambrú murió en la guerra, le llevan a enterrar, do re, mi, do re le llevan a enterrar en caja de terciopelo. Caja de terciopelo con tapa de cristal, do re mi, do re pa Con tapa de cristal encima de la tumba Encima de la tumba un pajarito va, do re mi, do re pa Un pajarito va cantando el pío pío Cantando el pío pío, cantando el pío pa Do re mi, do re pa, cantando el pío pa campanera y eh, nos ha llegado un disco eh, eh, tocado por Sancho Sánchez titulado Neymugas. ¿Por? ¿Tocado por? Pancho Sánchez. Ah, que te habían entendido Sancho Sánchez. Ah, pues igual lo he dicho. <risa> <risa> ¿Verdad? ¿Es pues un... es un, eh, el sonido que estamos oyendo es un requinto de dulceina, es una dulceina más alta. Eh, hablaremos ahora con Pancho que nos explique uh -huh. el, el que instrumento es este. Es un disco autoeditado Y, y hemos elegido este tema para, para empezar a hablar de Porque es un tema popular, que no tradicional Y que me ha sorprendido que, que, que alguien lo haya grabado así ya Porque este es de la España, aquella... Cañir eh, No sé si tenemos ya Pancho Hola Pancho, buenas buenas tardes No soy oigo soy nada, súper bajito, eh A ver, si nos oyes un poquito mejor ahora ¿Ahora? A ver, a ver, a a ver. Pancho, Pancho Bastante flojo, eh Arrímate el teléfono, a ver Sí, sí lo tengo arrimadísimo Lo tienes arrimado, ¿no? Bueno, Pancho, buenas tardes Estamos buenas. en la gila, Estamos encantados que estés con nosotros Y sobre todo estamos encantados de la publicación de este disco Que teníamos ya ganas de tener en las manos Y de escucharte y Que se llama además, ¿cómo se llama? ¿Tono? No hay mugas No hay mugas Primero, que el instrumento que he comentado antes Que es un requinto de Dulceina ¿Qué características tiene este instrumento? Es una dulceína muy pequeñita, mide solamente 24 centímetros y para que os hagáis una idea es como si habláramos de saxo soprano y saxo alto, ¿no? La dulceína normal sería el alto y pues esto sería el soprano. Ajá. Son dos instrumentos complementarios, la dulceína castellana está afinada en fa sostenido y el requinto en si sí natural. Uh -huh. Y te acompaña más gente con instrumentos de percusión, con otras dulceínas... Sí, bueno, el, el trabajo de Dulzainas lo he hecho todo yo, salvo uh -huh. en un tema que colaboran Eugenio Rodríguez y Rafa Cubillo de Valladolid. Uh -huh. Uh -huh. Y el nombre del, del disco No Hay Mugas, eh, ¿qué has querido decir con, con ello? ¿Hay, ¿Hay algún mensaje ahí? Pues sí, hay un poco... Vamos a ver, yo lo que pretendo es que este instrumento pues tenga otra vez un poco de protagonismo entre los dulceineros castellanos y siempre se tiene esa cosa de que cuando la dulceína no tiene llaves como es la normal de Castilla pues que tiene limitaciones, ¿no? y entonces un poco el, el título del disco lo que viene a decir pues que esas, esos límites o esas fronteras pues realmente no, no existen. Ajá. Sí, porque además el tema que hemos oído eh, la, la campanera, es un tema que se hace un poco complicado para, no, para un instrumento que no tiene llaves, ¿no? Sí, lo, lo escogí un poco porque me hacía gracia y al mismo tiempo pues hombre, es un paso doble que tiene alteraciones tiene cambio de tono y, y era un poco pues la, la intención, ¿no? Es decir, pues hombre, se puede se puede incluso tocar un paso doble un poquito complicado con un instrumento teóricamente limitado. Mm -hmm. Bueno, decir a nuestros oyentes que el, el CD lo componen 10 temas como J Maristela, el corrido del tío Cerillas, la J Febrera, Parichi, etcétera, etcétera, pero lo más interesante es que es un trabajo autoeditado. O sea, es, lo has puesto ahí eres juez parte como Juan Palomo que hablábamos antes un poco. No es esa, no es así los trabajos estos que hay que sacar un poco pues de estas de esta forma Eh, rompiéndose uno mucho la cabeza, ¿verdad, Pancho? Pues, hombre, cuando te planteas hacer un, un disco de música tradicional que normalmente pues no tiene así, nadie aspira a vender muchísimos discos y tampoco lo hago con un fin lucrativo, ¿no? Es más que nada la ilusión de aportar algo al, al panorama de la duceína y, hombre, siempre te hace ilusión tener un trabajo propio, pues al final... Casi te complicas más la vida metiéndote en, en registros, sellos discográficos y demás. Entonces, bueno, uh -huh. acudí a un buen estudio de grabación en Palencia y luego lo que ha sido la, la grabación de los CDs, la impresión y todas estas cosas, pues lo he, lo he gestionado ya hace un uh -huh. poco por mi cuenta. Y sí, es un poco de follón, pero pero no sale mal. ¿Y dónde se puede adquirir el CD? Pues mira, el se puede adquirir eh, por correo contra el reembolso mandando un mail a ah. la siguiente dirección que sería info mancharra contx punto e info mancharra de eh, más punto eu. punto, punto eh. eu. vale pues ahí se, se pone uno con, por contacto con contacto Ya no sé lo que digo ¿Y lo mandas por contra el embolso? ¿O, o sí, hay que enviarte el dinero? El, el CD entregado tiene un coste de 12 euros 12 euros, bueno. vale O sea, puesto en casa Sí, con todos los gastos ah, de... Bueno, una maravilla eh, Pancho, que ¿tienes idea de acercarte por aquí, por Cantabria? ¿A tocar en directo, en algún pub, en algún sitio? Pues todo todo se andará Yo algunos viernes me acerco por la tribu en Solare Ay, ay, ay y este este jueves tengo un ensayo en Reynosa con el mm. amigo Alfonso Ahmada porque ahora forma parte de vino de la casa. Sí, señor. Mm. Y sí, sí sí que me suelo acercar. Ya os informaré cuando es... cuando hagamos alguna cosita por allí. Muy bien, estuvimos hablando la semana hace 15 días con, con... Toquero. Estuvimos hablando con, con él y Ignacio ya. Toquero. Eso es. Y nada, pues nos vemos por, por estos lares. De todas Pancho. formas, Pancho, aparte eh, una pequeña nota Eh, porque tú, aparte de dulzainero, también eres luthier. Sí, bueno, llevo unos años haciendo haciendo boquillas para diferentes tipos de dulzainas. Uh -huh. eh, me puse hace unos años, eh, un poco con la experiencia que adquirí en algunos cursos de, de fagot histórico, que hacen en La Roca, pues eh, vi un poco yo la posibilidad de, de hacerme mis propias cañas, que es un poco la asignatura pendiente que tenemos pues dulzaineros uh -huh. y gaiteros en general. Sí, señor. Y me puse a ello y al final, pues bueno, eh, no, no, no fue mal y, y he vendido he vendido cañas, pues ya te digo, de, de diferentes modelos de dulzainas. Pues nos vamos a despedir con un tema que interpretas con, Concretamente con el primero que, que abre el disco Con la J. Mariste, Maristela Ha Despejón. sido Despejón. Despejón. ha sido un placer estar contigo, Pancho Lo y mismo digo y Me vas a veremos. permitir mandar un saludo a la gente que yo sé que hay por Cantabria Venga. Con interés en la Duzaina Concretamente a Raúl de la Escuela de Codolindres y demás que está muy bien que, que tengan este interés y que y que trabajen por recuperar el instrumento. Y a Raúl Molleda, que nos da clase. Muy bien. Venga. Un, Un saludo. Abrazo. Venga, Pancho, está siempre. Nos Adiós. vemos. Qué bonito, cómo sí. me gusta de la dulceña Además dos dulzainas y la toca ahí Pancho, además. Muy bien, muy bien que además, Dos dulzainas tuvimos... y una caja Sí, sí, sí, exactamente A Pancho tuvimos la suerte de conocerle aquí en el Festival Sauga Con Marisa y con Miguel Cadavieco Y bueno, pues un saludo para él Decir también que el 5 de diciembre Pues vamos a tener una actuación especial De la agrupación Hermanos Cosío Aquí en la Casa de Cultura del Laredo A las 8 horas la, a la que estáis todos invitados y que merece la pena escuchar sus sus tonadas y sus canciones, pues eh, acompañadas de panderetas, de de ¿cómo se se me olvida este instrumento? Acordeón, Acordeón eso es. Es que como es, que estoy es complicado esos instrumentos. Estáis centrado en complicado. el tambor y los otros instrumentos como que me resbalan un poco. <risa> <risa> me pasa eso. ¿Qué, qué quieres que haga? No, pues nada. Pues Como estoy súper centrado con el tambor, nos vamos ya directamente a la segunda parte del, del programa dedicado a eso, al tambor. Hemos dedicado algunos programas de la gila a instrumentos musicales tradicionales. ...y por lo general nos hemos centrado en aquellos que podríamos llamar solistas... ...pues no necesitan de ningún otro para poder organizar y llevar a buen fin una pieza musical... ...sin embargo, casi todos estos solistas se enriquecen con el acompañamiento rítmico de un tambor... ...así la gaita, la dulzaina, el requinto, la flauta de tres agujeros... ...que curiosamente el ejecutante se le denomina tambor hilero... ...vemos que aquí el tambor coge el papel protagonista sin la presencia del tambor, se quedan desvalidos. Y sin embargo, siempre se ha tenido como un mero acompañante del instrumento principal. Es cuando falta este segundón, llamado así entre comillas, cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene para todo el conjunto de la obra interpretada. Los bailadores echan de menos esa base rítmica que nos lleva a los pies, el músico no tiene la apoyatura del ritmo, falta el énfasis que se consigue que una pieza musical nos cautive, etcétera. Sin embargo, no solo vamos a hablar de tambores en esta gila Pues veremos que bajo esta denominación Se engloban cajas, redoblantes, tamboriles, atabales, salterios Veremos como los tambores forman parte no solo de la fiesta lúdica Sino también de la religiosa Conocidas por todos son las tamborradas del Bajo Aragón en Semana Santa El Jarrán Plaza en Piornal en la fiesta de San Sebastián porta un tambor Con tambores se piden aguinaldos y se cantan ramos en Líbana Y para que nos hable de ello contaremos con alguien que conoce perfectamente el tema, con María Bulnes quien compartirá con nosotros su saber y corresponderemos con lo único que podemos ofrecer, nuestra amistad, así como a Jesús que también tenemos aquí. Y con este fondo musical, que se titula La Spagna, españa de Josquin Depré, del disco Carlos V, eh, lo hemos iniciado así porque eh, antiguamente los tambores, como ya hemos comentado, pues se utilizaban en las marchas militares, en las interpretaciones militares. Eh, lo que pasa es que todavía el tambor si nos retrotraemos, podemos y ir... Y aparece en el Neolítico. Hasta el Neolítico, en el allí, antes de Cristo, el ser humano, exactamente algunos troncos de árbol huecos que mm -hmm. les ponían unas pieles de, fíjate, de culebra, fíjate o luego más de peces incluso, sí, sí. luego ya pieles más resistentes de sí. becerros, de cabras... Tocamos tú y yo uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad, porque los sonidos, bueno, los primeros sonidos quizás se hicieron a base de... De palmas y de ruidos con el propio cuerpo Pero luego el ser humano se dio cuenta que había ciertos materiales en la naturaleza que resonaban Que, que potenciaban ese ese ritmo, esa base rítmica Y entonces, a raíz de eso, pues se inventaron todos Surgieron todos los tambores con membranas y membranas En Mesopotamia ya hace eh, 5.000 500 eh, años hay datación de, de tambores Y en Egipto hace como 7.000, ¿no? ¿no? Sí, sí Eh, bueno, pues esos tambores Además casi todos venían de por esa parte Puesto que el término tambor Viene del persa tabir uh -huh. Que bueno, sufre modificaciones en árabe Llamándose tal tebal, tebel Y traduviéndose en, en España aquí con el nombre de tabal Según la real definición de la Academia Española Ya de este término eh, Hay bastantes... Eh, mhm anotaciones en la historia El arabismo este atabal se documenta en el libro del buen amor en el poema de Alfonso 11 también en el de Fraíñigo de Mendoza en el cancionero de Baena de y los y los tamboriles de en las cantigas de Alfonso X el eh, también el término atambor o atabor que también se utiliza utilizado lo utiliza Juan Ruiz el de la Cipreste de Time en su libro de de buen amor. Y en 1495, Nebrija, el eh, lingüista... Que afamado. Está, afamado. Recoge la... por primera vez el vocablo en su vocabulario. Fíjate, estamos hablando eh, en pleno Renacimiento, sí. cuando los reyes católicos... Y se lee atabal, o pandero, o timpanum. Aquí hay un error, porque un pandero o un timpanum no tiene nada que ver con el, con el atabal. que De atabal derivó timbal. Uh -huh. Se perdió el artículo árabe A y se quedó en tabal timbal Mientras que a tambor, o, eh, también fue utilizado ese término hasta el siglo 17 aproximadamente Y luego también perdió el artículo árabe y se quedó en tambor Bueno, tambores hay de muchos tipos Hay tambores de madera, de metal, de cerámica, hechos con, con calabaza en fin, incluso hay tambores Jesús que están hechos de arena, porque ponen la membrana, hacen un agujero y ponen la membrana sobre la, el agujero, sobre la tierra, y ahí tocan. Hay tambores de agua, tambores de bronce, bueno, hay cantidad, porque claro, tantos tantos y tantos años... Eh, Haciendo la percusión con tambores, pues el ser humano en todas las culturas ha inventado cantidad de tambores. Pero nosotros vamos a hablar sobre todo del tambor que más nos afecta, que es el tambor que utilizamos para acompañar a gaiteros, a dulzaineros... ¿Y qué es ese tambor, ese tambor de madera que luego hacemos la descripción? Primero vamos a escucharle vamos en un a tema a un, y luego un, le describimos un poco. Para, un bueno, de... todo el mundo sabe cómo es un tambor, pero bueno, en este, el tambor tradicional específico, le, le, le despiezamos luego un poco, ¿verdad o no? Pues sí, ¿verdad, Rodri? Podemos oír este... Eh, digamos que es el, el más arcaico, más arcaico en tanto en cuanto que es hecho con materiales naturales, madera, cuerda, Sí, luego le despezan y tripa. Únicamente decir lo que apuntaba yo antes, que este tambor deriva de, de las guerras de la fantería napoleónica. napoleónica y de las guerras carlistas, que incluso los colores que todavía se mantienen en Asturias, que es el azul y el rojo, son es los colores color prusianos. Prusiano, sí. Y los asturianos lo mantienen como tal En Cantabria lo utilizamos el color propio de, de la madera Pero vamos a escucharle mejor Pues vamos a ir el grupo El Tambor de la Abadía Que es un grupo que Principalmente de tambores Aunque luego en el disco que han editado Tronar de tambores co eh, Colabore con ellos Gaiteros Pero eh, vamos a ir un, un tema instrumental Solamente de tambores uh -huh. Y dedicado a la me en memoria de José Pan ese Es el título Y José Pan era un tamboritero afamado Asturiano, vamos a oírlo Fíjate como esos redobles Como enervan así que decía Covarrubias eh, Que eran tambores de guerra Ya hemos dicho que estos tambores Los llevan la infantería napoleónica Pues Covarrubias define como La tabor de guerra o casa Y dice con dos acces y un sonido Que parece enciender los corazones De los soldados para pelear ¿Te ha gustado Jesús? Pues sí, me ha sorprendido Porque yo estoy acostumbrado a oír Gaita y tambor Pero tambores solos ¿Tambores Eso bien, te iba a decir, que, que a nosotros esto nos pone la piel de gallina, sí, sí. pero que claro, que estamos siempre acostumbrados... A ver, que me voy, que y se quedan aquí los tamboriteros, solo ay, yo me voy... A tocar con esto de instrumento, y, y hoy queremos demostrar en la gila que el tambor puede perfectamente el solo... ...a interpretar temas como el que acabamos de oír... ...los asturianos utilizan mucho los aros... ...para dar toques también, los las baquetas... ...los palillos, has oído que daban ahí... Sí, sí. ...baqueta contra baqueta... ¿eh? ...bueno, pues ya que estamos hablando de todo esto... ...vamos a describir un, un tambor tradicional... Pero ...al hilo de lo que has dicho comentar... ...que efectivamente en Asturias... ...y en Salamanca... Eh, ...utilizan los recursos que da todo el material... Eh, utilizan, fíjate, convierten un membranófono, que el tambor es un membranófono uh -huh. Pero cuando se golpea en, en el aro, ya no es un membranófono, es un idiófono uh -huh. El idios griego propio sí, sí. Sonido entonces, de las formas Eso es, el sonido materia, del propio material en la materia. Entonces, se utiliza, fíjate, ten, tendría ahí dos consideraciones Idiófono y membranófono uh -huh. Y, ah, y todo esto venía para decirte que en, en Cantabria no se golpea en el arco, no se sé. golpea siempre en el, en el parche. Bueno, hay que contar que el, el tambor que tocamos Jesús y yo es el tambor que está compuesto básicamente por tres piezas cilíndricas vaciadas en madera. Una de ellas, la de mayor altura, nuestro tambor tiene aproximadamente 26 centímetros, será la, es la que forma el tambor ¿eh? y es la que se denomina bastidor y sobre ella reposan el resto de las piezas. Este bastidor va generalmente eh, es generalmente una lámina, una lámina de madera curvada al vapor y conforma o a veces también conformada por una serie de, de varillas, de tablillas, perdón. En estos en estos en esta en este bastidor se ponen dos parches, uno arriba y otro abajo. Y el de abajo pues suele llevar unos bordones que suelen ser de, de tripa de de cerdo para que con, por simpatía cuando se cuando golpeamos arriba los bordones pues eh, resuenan también con la membrana de abajo eh, y estas membranas van unidas con tensores y con cuerdas van unidas con dos aros al, a este bastidor que estamos comentando se utilizan también pues las baquetas o palillos cada uno, cada tamboritero pues se utiliza de diferentes maderas las de fresno son muy buenas pero bueno, cada uno tiene su... Bueno, pues sus características Normalmente el diámetro suele ser unos 35 centímetros Y luego lleva también una mariposa de afinación Que es pues para apretar más o menos los bordones Para que suenen más o menos, evidentemente no sé si se me queda algo, Tono, de, de esto. Bueno, decir que las membranas pues suelen, suelen ser de, de, de cabrito, de, de cordero, uh -huh. o a, a, veces también, fuerte, a veces también sintéticas, porque claro, con el con los fríos que tenemos aquí... y los, Sí, se van tirando ya sí, un poco a plástico. Sí, se van estropeando. Pero bueno, más o menos, bueno luego llevan las cuerdas con los tensores que son de piel. Bien. Tiene la ventaja las de plástico, que con, no les afecta a la humedad, que, que el tambor... Eh, todos estos instrumentos de materiales sí, naturales, sí, sí. son instrumentos digamos vivos, porque uh -huh. les afecta el calor la humedad claro, claro. Eh, hay que estar re retocando a veces es que no se puede tocar con ellos a veces Jesús, ¿verdad? cuando llevamos mucho tiempo tocando sobre todo por la noche que nos cae ahí la helada luego ya no no hay no, quien no, no, redoble no. verdad hay que tener cuidado de que no se moje porque si sino... claro, no... claro, no, no se redobla, queda ahí como flo, flo, flo, flo. Pero, bueno, pero hay... no todos los tambores son como el que hemos descrito porque hay uno Jesús que no sé si conoces, que igual te sorprendemos que es un tambor muy curioso a mí me sorprendió, me sorprendió hace unos cuantos años tono con este tambor que yo no sabía que existía coméntanosle, ¿cuál pues es ese, el salterio, que es un tambor de cuerdas fíjate, un tambor de cuerdas y como es cómo es un tambor de cuerdas pues es un, una caja alargada, eh, que lleva pues cinco o seis cuerdas, que además hay que afinarlas, eh, normalmente en terceras, pero también se pueden afinar en, en quintas o en octavas incluso, entonces el tamboritero que lo tañe, suele ser Eh, un, un, alguien que toca una flauta de tres agujeros De forma que con una mano toca la flauta Y y con la otra en vez de darle al tamboril Le da al, al salterio El salterio que también le llaman eh, Chum chum Chicotén es un término que se estuvo empleando durante un tiempo Pero en un localismo no, no responde muy bien al, a la definición Y se suele este instrumento es particular de la zona pireneica Tanto a un lado como a otro de la frontera Y en el País Vasco O sea, se toca en la zona de Aragón, de Pirineos De Navarra País Vasco francés El bear En fin, es un instrumento muy curioso Con un sonido muy peculiar Vamos a oír a Javier Lacas, Lacasta y Álvaro de la Torre Tocar este paloteado de la nuza Con la chirula y el salterio. decía jesús si en catabria se ha tocado este instrumento pues es probable que sí porque hay referencias literarias que hace eh, juan ruiz cisteita que he nombrado antes que dice que estaba muy implantado durante la edad media y el renacimiento o sea en los siglos 14 al 16 se tocaba por toda por toda la península o sea que digamos que ha quedado un refugiado en esa zona que que he dicho antes pero era un instrumento que posiblemente se tocase por aquí por otras amplias zonas. Bueno, tanto y de, de España como de Europa, lógicamente. Y, y ahora que vamos a hablar de los de los ritmos y de los toques de que hacemos con el tambor aquí en, en Cantabria con ese tambor que os hemos descrito antes con el tambor tradicional de dos membranas, ¿no? el, con el que os acaba de contar tono, pues deciros que que Jesús, tenemos la suerte que Jesús que da clases con Nacho de tambor aquí en Laredo, Pues eh, yo recuerdo que desde bien pequeñito siempre se acercaba cuando íbamos a tocar por ahí por las cárcoas o él siempre estaba en sauga con su madre eh, viendo tocar los tambores ya de muy pequeñín pero claro a veces le colocaba el tambor yo pues con las medidas que os he dicho y ocupaba más el tambor que Jesús y entonces como que se iba para adelante pero luego el hombre ha crecido y se está convirtiendo ya en un buen mozo. Y entonces él ya tiene ya un, ta un tambor ya tradicional, muy bonito, de madera marrón, con las dos membranas. Y él ha aprendido, bueno, y, y yo recuerdo sobre Luce todo... Luce el tambor en ese tamboritero sí. y ese tamboritero con ese tambor. Recuerdo sobre todo en Sahuah cuando tocaste con, con, sí. con, con, con Sergio el Gaitero, otro chaval también, más o menos de tu edad. Dos años. Dos años más. Bueno, pues recuerdo que a los gaiteros siempre les pasan cosas, y cuando salieron a actuar, pues resulta que al gaitero le pasaba algo en la pajuela, a mí eso me suena de tono, <risa> y resulta que tuvieron que improvisar allí el presentador del Festival Sauga y, y Jesús pues tuvieron que estar ahí hablando un poco pues de las cosillas del tambor y del folg y de lo que a él le gustaba y yo quedé realmente sorprendido lo bien que se expresaba Jesús, lo divertido que nos hizo pasar es, ese rato Jesús contándonos cosas y luego bueno la interpretación que hicieron los dos juntos pues estupenda, pero bueno vamos a esos ritmos básicos que normalmente son con los que acompañamos los tamboriteros a bueno pues a gaiteros, dulzaineros una cosilla simplemente porque a veces decimos tamborileros y otra vez ah, tamboriteros, vamos a sí, sí del tema el tamborilero es el que toca el tambor y la flauta a la y, vez. Eso es. y el tamboritero es toca exclusivamente el tambor o la caja y bueno pues ritmos básicos de, de tambor pues son pasacales robas eh, perdón rondas jotas jotas a lo pesado a lo ligero ritmos eh, compuestos danzas de palos ofertorios y toques religiosos Pas dobles vals y vamos a ir viendo algunos que nos va a, a interpretar tenemos la suerte que ha traído aquí jesús su tambor eh, y empezamos con un vals no jesús para ver un poco el ritmo de vals con el que acompañamos a las canciones Está bien. cuando quieras jesús Bueno, pues ese es el Que ritmo. llevan los pies a bailar a, un vals, a bailar un es que vals, vals con lleno. la moza, ¿verdad? Pero hay también otros ritmos, ¿verdad, Tono? Pues sí, eh, hombre, muy conocido, lógicamente, y un ritmo que se utiliza mucho en Cantabria es el de la Jota. La Jota sabemos que, que en Cantabria son dos aires, uno a lo pesado con su ritmo y otro a lo ligero. A ver cómo es el ritmo a lo pesado. Hasta ahí, a lo pesado. a lo pesado. Hay que decir que muchas veces los tamboriteros, pues para acordarnos de los, los ritmos, utilizamos reglas memotécnicas. Y por ejemplo, para este, pues utilizamos la de come mucho pan, come pan, pan, come mucho pan, come pan, pan. Hay Así otras que, que, que po podéis hay, todos que vamos. Hay otras que, por ejemplo, para, para el pasacalles, me la han tentado, me la han tentado, me la han tentado. O otras que dice, me ha dicho mi padre que me dé usted el pan, que me dé usted el pan, que me dé usted el pan pues son reglas que utilizamos los pequeños trucos que utilizamos los tamboriteros. El pues otro ritmo, tono. el otro ritmo eh, la jota, una vez que se bailan los tres mudes de las tremudas de a lo pesado, pues en Cantabria se baila a lo ligero y suena así. bueno ya para no abusar de Jesús perfectamente un 3x4 o un eso es. un 2x4. Pues vamos a escuchar un, un ritmo pasacalles hay muchos más pero lo que vamos a hacer es ir avanzando con el programa, estaríamos aquí escuchando a Jesús todo el tiempo ¿verdad? Pero bueno vamos a escuchar Eh, un pasacalles que además pues es lo que acompaña pues a todos esos desplazamientos que hacemos cuando damos vueltas por Carlos V o otras festividades, damos vueltas por los pueblos y antiguamente pues eso, se hacían esos pasacalles para animar a la gente a ir a, a la fiesta A avisar de la, a la gente Al, al centro de la, de la romería o de la celebración religiosa que fuera Y, y, sí. llevarles. y llevarles ¿Cómo sería ese pasacalles, Jesús? Bueno, ha estado ahí, fenomenal, Jesús. Sí, voy a cambiar de tamboritero, ¿eh? No, por favor, dono. Sí, me parece que voy a Sigue conservándome. Bien, pues eh, hay también una, una época, una época que es en Semana Santa, donde realmente en determinadas zonas de España se impone el tambor Jesús, porque los tambores somos muy potentes en, en, en la península. Y eh, se reúnen cantidad de, de tamboriteros eh, con bombos y con grandes tambores, Y lo que hacen es eh, dar toques especiales para la Semana Santa, acompañar a la Semana Santa las procesiones y otras actividades que se desarrollan. Sobre todo a todos les sonará pues la Ruta del Tambor del Sureste Español o la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, zonas como Baena en Córdoba... O San Sebastián, las, las tamborradas, tamborradas que hacen San en San Sebastián. Sebastián Pero hay una zona que a todos nos suena Que es la zona de Zaragoza La zona de, Cal de Calanda de Más de... que Zaragoza es Teruel eh, Calanda es Teruel o Zaragoza Ahora no recuerdo Yo creo e que es Teruelo. Bueno, no Esteruel. lo Esteruel, Esteruel. por este pequeño fallo que hemos tenido geográfico, pero a todos nos sonará, sobre todo por, por aquellos documentales que hizo Buñuel, que era de allí, de Calanda. Nosotros vamos a oír un... A mí me impresiona esto, ya verás, a ti te va a impresionar también, Jesús. Es en el pueblo de Ijar que también se hace se hace estas tamborradas tan potentes, donde se reúne cantidad de gente, desde gente muy mayor, muy mayor, a gente muy joven. Las plazas mayores que hay allí, las plazas del pueblo, eh, que son bastante grandes, están llenas, llenas de, de gente con tambores y con bombos. Sí. Eh, empieza toda la fiesta esto es en Semana Santa, en Semana Santa con un toque ...que es el, el romper la hora... ...el romper la hora... Eh, ...es reunirse allí... ...todo el mundo con los tambores... ...el público... ...y en un silencio... pues ...propio de, de la época de Semana Santa... ...cuando a mediodía... Eh, ...cuando empieza a sonar... el ...las 12 ...en el reloj del ayuntamiento... ...en el primer... ...en la primera campanada... ...arrancan a tocar... Vamos a debería haber un silencio, hay muchísima sí, bueno, gente, hay soy un murmullo, soy claro, un murmullo. Hay que decir que es, que es una grabación muy difícil de efectuar. Hemos elegido la que mejor está, que además es de del disco de Los Tambores del Bajo Aragón, porque son tanto los tambores y hacen tanta resonancia en las plazas en donde se ejecuta que es muy difícil hacer una buena grabación, pero la, la verdad es que es impresionante, Jesús, ya verás. Vamos a escucharlo. Bien, has visto, es impresionante. Esta... La gente pues llega, son tantas horas las que están tocando que llegan a sangrar y los parches se llenan de sangre. Eh, ¿Tono compró en Calanda fue o dónde fue? El calanda, el calanda. Compró un tambor, un bombo y está se nota todavía todas las manchas Toda de sangre de su anterior... De los nudillos, de, de estar anterior... golpeando horas sí, sí. y horas y horas, dueño. se van pelando los nudillos y van llenando el pellejo de, de sangre. Viva mi dueño, dicen a veces en algunas... En algunos instrumentos, o me hizo fulano de tal, o es de mengano, o se suelen poner en los parches de los antiguos tambores. Pues vamos a escuchar otro tema de Semana Santa, Tono, ¿cuál nos propones ahora? Pues hay un tema eh, que se llama Don Luis, que, que viene en el disco de tambores de Teruel en su sí. 20 aniversario. Y bueno, este tiene autor conocido, lo ha hecho, pues no lo he apuntado por aquí, pero vamos, es de, de autor. Y eh, es, hacen distintas piezas, en concreto esta es la que han llamado ellos Don Luis. Escuchamos un poco porque se nos va el tiempo. Sí. Para que nos hable, ahora de volvemos a la terruja, para que nos hable de, de los tambores patrimoniales, de, de los tambores que había en los pueblos, una costumbre que aún se mantiene en Líbana, tenemos, a, a tenemos alguien, la podemos, suerte tenemos <risas> la gran suerte de contar con una persona que conoce mucho ese tema, que es María Bulnes, que no sé si es directora o presidenta de del Ciliembro allí en Líbana, creo que de Tama. Hola María Bulnes. Hola, muy buenas noches. Te oigo muy mal, ¿eh? Vaya. No sé qué pasa hoy con las comunicaciones. No, es que no sé qué mi pasa, pero te oigo... Allá, ¿eh? como que, no, no como que estéis en Laredo, sino como que estáis, pero mucho más lejos todavía. Pues Pancho nos ha dicho lo mismo, que nos oía bastante mal. Será el ¿Sí? problema hoy de las comunicaciones. Eh, María, que estamos encantados de que estés hoy con nosotros, que además volverás a estar en, en la época de, de Navidad. Ya lo comentaremos en el próximo programa. Y uh -huh. que nada que queremos lo que ha comentado tono que que nos cuentes un poco de esos de esos tambores que guardan en guardais en Llíbana para determinadas eh, épocas para determinadas actividades cuéntanos un poco uh -huh. maría bueno a ver en primer lugar muchísimas gracias por contar con, con conmigo. yo tampoco es que sepa mucho lo único que sé bueno pues lo que me ha lo que me ha llegado a mí ya y bueno hoy en día ya se guardan más institucionalmente, yo creo que como recuerdo del valor que en su día realmente tuvieron para el pueblo, porque hoy, por ejemplo, se utilizan el de Vejes y el de Tresviso, que se siguen sacando el día de la fiesta, que se toca el ramo y se pina la malla o la overa, y el de Dobres y Cucaio, que yo creo que sigue saliendo el día de Nochevieja a pedir los aguinaldos con los mozos. El resto de los tambores los conservan en los pueblos, algún vecino, pero aún teniendo muy claro que son de propiedad comunal. Pero vamos, ya no se tocan, se han restaurado hace poco Muchos estaban en unas condiciones, bueno, pues un tanto penosas Sí, bueno, esa es una labor que habéis hecho vosotros desde la Asociación El Ciliembro ¿no? y e ir recuperando y cuidando esos tambores, ¿no? Sí, bueno, más que nada lo que hemos hecho ha sido ayudar Es decir, nosotros los hemos buscado, los hemos localizado en los pueblos Y lo que hemos hecho ha sido pues facilitarles a esa gente la restauración Y luego se los hemos devuelto ...es decir, ellos ya los estaban valorando de alguna manera... ...cuando los han conservado, ¿sabes? Pero bueno... ¿Quién se encargaba...? ...el hecho de que tuvieran... ...pues eso, el, el ponerles en contacto con alguien que los pudiera restaurar... ...el costear esa restauración... ...que en muchos casos, bueno, pues era alta... ...y eh, sí hecho. ¿Habíais hecho como una pequeña exposición o los habíais juntado unos cuantos, no? Sí, sí, hicimos una pequeña muestra para el festival... Y ahora tenemos la exposición permanente ya de la música popular en el Valle de Liébana. Y ahí están y estarán. Lo que ocurre es que me imagino que los iremos alternando, porque si los dejamos en una exposición permanente, al final nos los llevamos de los pueblos. Sí, sí. Y ahora mismo hay como 14, 15, entre tambores y redoblantes que se conservan de propiedad comunal. Entonces, bueno, pues es interesante que estén en los pueblos y que puntualmente pues bajen a la exposición, pero que estén donde tienen que estar, sí. ¿no? Que ¿Recuerda, ¿Recuerda la gente los toques? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, bien? es curioso porque la gente mayor, tanto hombres como mujeres, porque Liebana tradicionalmente, y como excepción en casi toda Cantabria, en algunos puntos del occidente también se hacía, pero bueno, básicamente en a la mujer ha tocado el tambor tradicionalmente. Lo tocaba debajo del brazo, apoyado debajo del brazo, Y, y ha sido tan protagonista como el hombre en lo que a toque de tambor se refiere. Y lo que te iba a decir, tanto mujeres como hombres, independientemente de que fueran quienes tocaran en las procesiones, saben tocar. Ellos cogen un tambor, saben cómo coger los palos, saben cómo colocarlo y saben tocar. De hecho, se ponen a tocar y suena la jota, suena suena la ronda, suena incluso mujeres recuerdan el toque de que ellas nunca tocaron, el de por ejemplo el de las rondas de los mozos, pero que tantas veces escucharon. Claro, las iban a rondar a ellas, ellas así que se lo sabrían, se <risa> tanto, los sabría bien tanto bien. Tanto las rondaron, que acabaron, acabaron sabiendo en los textos. De todas formas, eh, María Bulnes, espera un poquito porque vamos a ir a un documento que te, que he recuperado tenía entre las cintas que tengo por ahí de sorpresa para ti, María, además te lo dedicamos. <risa> A ver, a ver. Eh, de hace unos años eh, allí en Caloca pues después Ajá. de estar bailando con Lines y Mina, pues no sé por qué me dio por grabarle uno de los toques a, a Mina vamos a escuchar aquella aquella grabación Caloca, 14 de abril 1990 mina... el toque lo pesó con el tambor, ¿no? estamos hablando de tambores, en realidad lo que tocaba Mina era una caja, porque es lo que más hay por ahí, cajas, ¿no, María Búlnes? Sí, lo que más se conserva sí, pero por ejemplo Mina, ya que hablas de ella, eh, Mina era una mujer impresionante, porque Mina era capaz de tocar, pero a la vez era capaz de abstraerse y explicar y analizar lo que estaba haciendo, no cosa que no es común. Uh -huh. Y Mina explicaba perfectamente que cuando ella era pequeña los tambores eran más grandes, eran más altos, es decir, eran tambores. Uh -huh. Pero que después vino la moda de estos más chicos, decía ella. Sí. Y entonces ya el que ya el que se conserva el que ella tenía, que era del pueblo también, y era un redoblante. Es un redoblante. Sí, sí, sí. sí. sí ahora mismo lo que hay en la exposición son todos redoblantes, tambores, lo que es un tambor no, no sí, hay, no queda es cierto que se nos había eh, olvidado comentarlo, Tono que todos estos tambores luego a partir del siglo 17 derivaron en, en, en cajas y redoblantes que ya se convirtieron en metálicas claro. para su mejor conservación y su mejor sonido claro, ¿no? además eh, había un esto estaba muy fluido por la milicia realmente, sobre todo uh -huh. las cajas uh -huh. por el sonido que tenían lo llevaban mucho en la milicia, y hay una cosa que cuando estaba, había un luto por alguien a quien expulsaban del regimiento porque hubiese cometido una falta grave, lo que hacían era destemplar los tambores Destensar, destensarlos los así como y entonces más lulubres, eh, por eso lulubres. los echaban con las cajas destempladas ah, de ahí viene, esa frase, de ahí viene claro. la frase de echar a alguien con cajas ah, destempladas cachis, no, mira, no había yo caído eso bien pues María que si quieres añadir alguna cosa más sobre pues esto que nos no únicamente contar. bueno no sé si no, únicamente no dicho... me parece interesante destacar en otras zonas también ha sido así en otras zonas bueno como ocurre con las cuando hablamos de la cultura y los límites geográficos no son los culturales no uh -huh. en zonas cercanas a líbana como puede ser la, la cercana palencia algunas zonas de asturias de la asturias oriental también se dan pero a mí me parece relevante ...siempre hablamos de la pandereta en Cantabria... ...como un instrumento primordial... ...yo en Lievana me atrevería a decir... ...que fue mucho más eh, latente la presencia del tambor... ...el tambor iba con los mozos de Ronda... ...iba a pedir los aguinaldos con ellos... ...se sacaba el domingo para el baile... ...salía cuando venía el obispo con las panderetas... Sí, uh -huh. eh, ...salía en los cantos de los ramos... ...en las mallas... ...para echar los pregones después... Quiero decir, el tambor estaba en todos los actos sociales, podemos decirlo de alguna manera, en casi todos, en la vida en Líbana. Era de propiedad comunal, que es algo que yo creo que, que deja ver o asomar la importancia uh -huh. que tenía para el pueblo. Era el tambor del pueblo, no era el tambor de fulano, de mengano, independientemente de que alguno tuviera su propio sí, tambor. Sí, sí. Bueno, posiblemente igual, se me ocurre al hilo de lo que está hablando ahora María, eh, que posiblemente... Había pregoneros que utilizaban tambor. Eh, ¿Sería también una forma de llamar la atención si había alguna incidencia en el pueblo? Eh, ¿Sería eh, un sí, arrebato? De, no, ¿Algún arrebato? Claro, un instrumento... No, bueno, cuando había alguna incidencia, ¿de qué tipo te refieres? Ah, bueno, estaban las campanas también. Ya. Estaban las campanas, uh -huh. sí, sí. Quiero decir, cuando había quema, cuando había estaban las campanas. Son en locuraciones ¿no? que hace tono sí, de vez en sí, cuando. Sí, el era. Era más <risas> más, <risas> que se era inventa un instrumento de solemnidad para decirlo, sí, sí. tampoco quiero arriesgarme, ¿no? Dí que a decir si María, que no, lo que tú digas, porque conozco detalladamente, no pero creo que ni, era más para no hagas... darle solemnidad a, pues eso, a la ronda de los mozos, era el acompañamiento a, uh -huh. a los cantamisas, en los misacantanos. En el archivo nosotros tenemos fotografías de de misacantanos. ...de cantamisas, ¿no?, de un... Sí, sí, sí. ...de un seminarista, ¿no? Y está el tambor, está ahí el tambor en primera fila... lado del misacantano y el arco. Pues donde sí. tiene que estar, el tambor siempre tiene que estar... ...en un sitio principal. No nos has dicho, no la María... La gaita tiene que ser algo secundario. Ah, la eh, gaita no, es la que tiene no, que acompañar al tambor, no el tambor a la gaita. No nos has dicho dónde se puede ver la eh, esa muestra que tenéis... ...de los tambores de los Bueno, ahora, ahora mismo la, la podéis ver en potes... Estamos momentáneamente en Potes porque tenemos en obras el edificio en el que va a estar definitivamente instalada, que va a ser en Tama. Uh -huh. Pero de momento en Potes. ¿En, en qué el, Ahora ya en, a partir de diciembre ya en, en la calle del Obispo, en Potes, en el local que tiene allí la asociación que ha alquilado, para poder tener allí las escuelas de música y baile tradicional, allí queda instalada de momento. Muy bien, María, que nos se vemos, nos se nos va el tiempo, y además vamos a tener la suerte de contar contigo en una próxima ocasión. No, conmigo no. Bueno, contigo <risa> y conmigo. la más... verdad. Sí, sí, no, te... no, que va a ser un pe... una pequeña sorpresa. una rueca vale, aquí preparada, ¿eh? El próximo, para que vengas a la gila. El próximo programa, que es el día 11, desvelamos ya la sorpresa, pero hasta entonces que, que no habéis ahí. dicho que tengo que hacer ¿Qué que llevo Ilar, cargas, ¿Qué ah, que la rueca la, no, sí, sí. Llevo, a ver. está todo preparado, eh. está todo preparado. Sí. la rueca con su aquí ya, ya se ha encargado Noé eh, de hacer todas las preparaciones y bueno, espero que bueno. lo paséis bien aquí en Laredo Venga, María, sí. pues un abrazo para toda la gente de, de Potes y de la zona Bueno, y, igual que Y para, para ti, sobre todo, que, que has sido tan gentil de participar en, Nada en el bien. programa. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Venga, Ma María. María Bulnes, un beso. Bueno, besos. Torretera. Besucos. Venga, hasta siempre. Un saludo, Rodríguez. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues que lamentablemente, Jesús, ¿has visto que rápido pasa el tiempo en la radio? ¿Eh? ¿Se te ha hecho rápido o, o no? ¿O okay. Pues sí, se me ha hecho rápido de decir que hay un refrán que dice que nunca tiras a la cama sin saber algo más, pero hoy hemos aprendido la tira el tambor. Sí, has aprendido algo, te ha servido bastante, algo. Bastante. Yo también, he aprendido todo esto de llevan y tal que yo no sabía, ¿verdad? Estaba sí, sí, interesante. No bien. Pues nos vamos a despedir también con una cosa interesante, que son unos tambores muy especiales que tienen Pues otros solo de tambor. Eh, bueno, no tienen bueno, en realidad. Eh, son los instru los instrumentos que usan en las bandas de gaitas escocesas que se están adaptando aquí en, en la península. Sí. Han y... empezado los gallegos, claro. están siguiendo las bandas de gaitas asturianas y llegar a los cántabros. llegar a cualquier día porque, por aquí, Dios mío. Claro, ya lo que pasa, Jesús, que son esos tambores que son un poco más los tienen que llevar con, con ataduras más más fuertes, correajes más fuertes porque pesan mucho, son metálicos y son tambores de de tensión, de alta tensión, de alta tensión fíjate tú, y claro, nos tapan a los demás, porque son tambores que suenan ahora lo oirás en la, en la banda de gaitas de Orense, suenan tremendos y entonces claro, llegas tú con tu tambor de parche de la membrana de parche y parece que no estás tocando, que no te ganas el sueldo, pero bueno nosotros volveremos Rodri el día 11 de diciembre, con el programa Barrunto de Nochebuena, ¿Mm? que ya, y como su nombre indica, ya iremos barruntando la, la Nochebuena y la Navidad. Después haremos otro más de Navidad. Sí. Y este programa se repite, se has... como he dicho al principio... El domingo a partir de las 11 de la, de la mañana. Y luego el martes, este martes 4, hay repetición de la tercera temporada de la ya Gila. Hace tres años, fíjate. Hace tres años. Y además, es que coincide, qué curioso. Hay mucha gente que los está oyendo, los repetidos, porque coinciden con las fechas. Porque fijaros, ¿a qué le hicimos ya hace tres años? Hablando del puente, el puente que claro. venía de la Inmaculada, y le llamamos así, Folk, un puente entre la tradición y la modernidad. Y además, pues vuelve a coincidir otra vez un poco con el, con el puente, qué curioso. Pues, bueno, pues nada, que ha Jesús, sido un placer... Jesús estar, Ortiz. Estar aquí con... Ha sido... Todo un placer tenerte con nosotros. Vendrás alguna vez más, aunque no hablemos del tambor, ¿verdad, Jesús? Bueno, si ¿sí invitáis... Hombre, aquí Hombre, tú, ya eres la un, tú eres un gilero de programa, entonces puedes venir cuando te dé la gana. Te ¿vale? traes unas albarcas para dibujarlas y participas en la gila, lo que quieras. ¿No es del río? Me voy a cortar un pino para hacer un tambor. Muy bien. Un pino, un Mar ocálito. Y si no te sale un tambor, haces un dideriyu. ¿Y luego tengo que matar una oveja para pa la tripa Bueno... Piel de perro muy buena, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno. Rodrigo Miguel Tono Reguera, que nos vemos en el próximo programa barrunto de nochebuena la ¿eh? vamos pues nos a vamos con va. la banda de baitas llorense con este saludo de tambores saludo saludo de tambores, de tambores.